que están constantemente pues con sensación de no llegar, y apatía. Yo esto lo empecé a ver hace como ocho o nueve años en consulta y yo no sabía qué era, que no es una depresión, es esto apático, ¿esto que les está pasando? No sabía cómo funcionar, ahora, años después ya lo entendí, leí mucho, he investigado, en, en, pues he hablado con muchos investigadores sobre estos temas y ahora mismo me preocupa porque es toda una generación que funciona delante de una pantalla y que solo, o sea, son adictos a experiencias vibrantes, a emociones cada vez más intensas.